Vamos a hablar de otro tema importante que tiene nuestro país y que se refiere a lo que es la faena predial, la, la situación de los productores de cerdo en, en nuestro país. Y que mejor estar en comunicación con Jorge Lebrato, que es productor en la cría de cerdos, para que nos explique de qué se trata, cómo es la situación actual en nuestro país de esta ley que habilita la faena predial. Jorge, buen día. Gracias por estar en comunicación esta mañana con Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, buen día para todos ustedes y la, y la audiencia. Bueno, Todo Jorge, Jorge eh, eh, de qué zona sos tú del país? Soy, soy de, Tacuarembó, uh -huh. de Tacuarembó. soy estoy a unos 4 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. Bien. Y 4, 5. ¿Cuánto hace que te dedicas a, a esta faena predial y que obviamente queremos que nos expliques bien de qué se trata, qué es la faena predial? Y bueno, ya hace 20 años que tengo cerdo. Tengo 40, 40 años tengo, hace 20 años que crio cerdo y y fue perfeccionando el criadero hasta hoy en día llegan a una producción muy muy buena de, de tanto en genética como en en calidad de los animales, en niveles de producción. Claro. Y entonces por ese lado los números cierran, pero oh. ahora no salió esto de la faena predial y, sí. y nos condiciona, nos condiciona bastante en el tema de que por ejemplo son 200 lechones por año uh -huh. cuando cuando se produce 500 Entonces, ¿qué se hace con el resto? Era una de mis preguntas. Eh, Jorge, cuando hablamos de faena sí. predial, estamos hablando de la, de la producción familiar. Sí, sí, claro. Bien. Sí, sí. Es mat matar en el predio de uno mismo, ¿no? Es eso, no es llevarlo claro. a un frigorífico, sino hacerlo en el propio o sea, predio. Hacerlo en el propio predio. Y tenemos, eh, ¿te acuerdas en bo por ejemplo? Digo, yo al sur del país no sé, no tengo conocimiento, cómo es para allá. Claro. digo, pero acá no hay no hay quien carneé, no hay abasto que se claro. dedique a eso. Había solamente hay un abasto, pero se dedica solamente a lanares y vacuno. Pero entonces no no tenemos salida, ¿qué se hace con el excedente de la producción? Y, y con y, una producción de 200 lechones no es viable, no no hay familia que se pueda sostenernos. Y eso cambia a partir de la ley. Y sí, claro, porque acá siempre se carneó y se vende así nomás. Claro. Y es sí. una eh, una complicación, digamos, a los productores. ¿De cuántos productores, más o menos, estamos hablando en el país? ¿Se tiene una, una información al respecto? y No sé, porque hace un tiempo se hizo un censo, que fue sí. a nivel nacional, justamente productores de cerdo, pero en Tacuarembó solamente mi hermano y yo estamos, de, estamos declarados como productores con fines comerciales claro y, y hay bastante no digo no no lo cabía porque no hay la cantidad que había pero sí hay varios productores y hay gente que tiene en la estancias un par de chanchas y bueno y sacan los lechones y venden y digamos que, que es casi que un aguinaldo se quiere porque la gente más lo usa a fin de año ¿no? es un aguinal para el productor que trabaja todo el año bueno hace unos pesos extra a fin de año y es una ayuda a la, a la familia verdad y, claro y esto eh, se hizo siempre buen día Esto es algo que eh, toda la vida uno vio, uno que tiene muchos años ya, toda la vida decir? se hizo en distintos lugares, yo casi que como un homenaje digo, Doña Tita, una señora en la calle Veraguas, eh, casi Camino Melilla, ahí que se dedicaba a esto, y que siempre lo hizo con mucha seguridad, en estas épocas se dice que es inseguro, que puede traer problemas de salud, que no hay control, todo eso bueno, digo, pero yo no sé, no sé, cada uno tiene sus animales en, en ciertas condiciones digo, si tenés animales en malas condiciones, no producís, no te es rentable sí. y si tenés si, en el cerdo, si prevenís, no perdés entonces trabaja con prevención, prevención de enfermedades, que son solamente dos, ya sea neumonía o una enfermedad reproductiva la letospira digo, y otra cosa no hay digo, entonces Si vamos a a calidad en vacunas, por ejemplo, es es insignificante lo que el cerdo lleva al lado del vacuno, que no se puede con la garrapata, por ejemplo, que los animales están contaminados hasta digo, una una carneada de lechón, y con agua caliente, casi prácticamente hirviendo, y después tal se lo abre, se lo enjuaga y se lo pone adentro de un tanque con agua limpia fría que le saque la temperatura rápida de la carne. Yo creo que una y y, y toda la vida se comió y, y yo no sé si no ha he hecho sí. mal a nadie, digo, entonces Sí, a veces uno desconfía más de la otra vez el carnicero me decía que el cerdo que estaban vendiendo es todo importado, ¿no? Y algunos venían, la mayoría de Brasil, pero algunos venían desde bastante más lejos y uno se pregunta por dónde habrán dado, cómo habrán sido criados esos cerdos, eso no lo sabemos. Y no solo eso, las cortes de las cadenas de frío, ¿verdad? Porque después toda carne sabemos que toda carne después puede entrar en el frío, no puede tener un corte de, no, no puede cortarse la cadena. Claro. Y eso acaso sale fresco, ¿verdad? Esto no, ni siquiera toca en el freezer, ¿no? Porque claro. esto se los entrega al rato. Eh, Jorge, esta ley eh, no permite la faena de cachorros y cerdos adultos. Entonces, ¿qué pasa ahí con esos animales? Y ese es el otro tema. Yo lo dije, lo declaré cuando me hicieron el censo. Dije, oh, hace 14 años que hago chorizo. no Y vendo 200 y pico, 300 kilos por semana. Y uso los cachorros porque los lechones que no se pueden comer se cría cachorro y las madres van van para eso también las madre de kilo porque ahí tenemos otro tema el, los, los abastos los frigoríficos de cerdo te matan el cachorro hasta 130 kilos lo que te compran y qué pasa con las madres que se pasan de kilo porque todas las madres estamos hablando que andan en el eje de 200 kilos y más también uh -huh. y entonces qué se hace con eso digo entonces yo creo que lejos de ser una solución es, es un problema que no tiene una solución que no tiene una salida Porque si le, le, le hago otro otro ejemplo, le pongo el tema del cordero. El cordero, si el productor dice, no, no lo no me sirve esto, no hago esto, lo lleva a cualquier abasto porque hay frigorífico en todo el país, ¿verdad? Sí. Pero el cerdo a dónde lo lleva? Sí, es cierto, es cierto. Y en Uruguay uno está acostumbrado, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Nosotros en nuestro entorno, pero además esto se dice en la prensa, en todos lados, cómo ha crecido el consumo de la carne de cerdo, pero conjuntamente con eso... Cada vez hay menos productores de cerdo. Y sí, y además estamos hablando que hay otra cosa que es el tema de los granos, ¿verdad? Que los, la, la, los costos de los granos y que es una de las bases de la, de la producción. Digo, tiene tiene muchas muchas complicaciones. Además es una cosa como sustento familiar, no hay un grande criadero, porque grandes criaderos hay muy poco y cabañas hay muy pocas. Lo otro es todo. Es una ayuda es una ayuda a la economía de la familia, ¿no? Ah, claro. Claro, claro que sí. Y se viene la época ahora, dentro de un pocos meses sí, que viene el fin de año, y, para muchos productores están esperando que llegue ese momento. Pero claro, si se si hace, siempre se hace un, una buena plata en año, ¿verdad? Claro. Este año se va 250 pesos vendimos el kilo de lechón acá, pero se vendió cantidad sí. de lechones. Entonces Seguro. terminada la, ter, terminan la fiesta y bueno, uno cuenta y, y tiene un buen sustento que dice, bueno, esto lo reparto y tengo para todo el año por varios meses. O sea, para todo el año un, un lote de peso es un sueldo que lo es para más en el año. Claro. Y uno que tiene hijo y todo es una bruta ayuda, ¿no? Exactamente. Eh, Jorge, y, y con esta ley, eh, ¿cuál sería la solución? ¿Por dónde habría que transitar para justamente solucionar este problema que ustedes están afrontando y no sé esto tan pañales digamos es Ajá. una fue una ley hecha a, la, a las ligeras me parece porque si bien llevó su tiempo de estudios y todo pero no consultaron con los productores que somos los involucrados sí. digo yo como lo como los atendió a usted Atiendo quien sea digo sí, pero sí. entiende da, para dar mi punto de vista claro. pero creo que es una, una ley que, que más que favorecer condiciona condiciona piden una una sala que esa una sala así yo creo que esa sala sería más bien para la, la propia co comodidad del productor caral porque sí. no no no es, no es nada de otro mundo al menos lo que nos dijeron en la cante cuamóra una reunión que tuvimos acá con Nicolás Chiesa y una señora Natalia no me acuerdo cómo era me olvida el precio de ella uh -huh. pero tuvimos una reunión por zoom acá y, y tal nos presentaron hasta cómo el modelo de la sala y todo y no es difícil hacerlo no es difícil hacerlo y además que la tal como para el productor que puede que puede farnear, farnear tranquilo, ¿verdad? O sea, claro. cómodo, ¿no? Bueno, esa Pero... es una salida, esa es una salida, de repente, que desde los organismos que corresponde se apoyara eh, claro. enseñando, eh, bueno, dando facilidades, lo que daría eh, gente que, que pueda mantenerse criando cerdos, como el caso de ustedes, nombrabas los hijos las generaciones que vienen que puedan seguir en esa actividad y a la vez a los consumidores nos da la posibilidad de comer carne más sana que no va a dar tanta vuelta no va a andar en barco, no va a andar esperando en los puertos sí, criada acá llegando a la carnicería y uno comprando esa carne claro, acá por ejemplo hablamos porque hay una carnicería que hace muchos años que, que se le abastece prácticamente lechones y hablamos y no, que es totalmente imposible eso y bueno pero si sí es imposible eso, fíjese te hago otra otra comparación más, nosotros estamos a 4 kilómetros, 5 km de la ciudad, sí. y de la póngale que un 10% de los compradores van a buscar, el resto hay que llevarle. Claro. Póngale un poquito más de distancia, no va nadie, no va nadie, literalmente. ¿no? No. Además, otra cosa, como en una época de zafra, cuando hay en la fiesta, por ejemplo, que se matan, póngale 200 lechones, por decirle algo, porque están ah, carneamos más, pero póngale eso. ¿Cómo hace para carnear estar atendiendo a cada uno que yo quiero esto, que yo quiero el otro? ¿Es imposible? Es imposible. Veo. Entonces, son cosas hechas atrás un escritorio, buscando una solución que, a mi manera de ver, la tranca. Pero alguna solución tiene que tener esto. Porque no. me parece que es una es una es una manera de aprovechar los desperdicios. Porque en mi caso, por ejemplo, se cocina todo. Todo va un, un tanque grande, lo cual toda comida que llega ya se cocina, no se da nada así como llega. Justamente para cortar problemas de fermentación, para para mejor absorción del animal. Todo, todo va cocido. Sí, sí, sí. Entonces, todo lo que es desperdicio, sí. la malta de una cervecería, de, de una cervecería de catacuarembó, artesanal, se levanta toda la malta, los desperdicios de la cebada, se levanta todo. Y antes se lo dábamos a vaca, y se lo engordaba vaca con eso. Sí. Hoy en día, se lo damos a los cerdos con el... Todo lo que cae, por los corrales son todos en el aire, todo lo que cae y todo desperdicio y, y toda el abono, los cerdos, se esparrama en las tierras, se planta, se hace silo de micropicado y con eso se engorda las vacas. Se sí. le cambió toda la vuelta porque deja mucho más rentabilidad, ¿verdad? Claro. O sea, sigue Entonces... habiendo un trabajo de ustedes, mejoramiento de las cosas, incluso la genética, creo ah, que sí. ahí les ha llegado a ustedes también, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Mejoramiento sí, sí. genético. Sí, sí, sí. Sí, muchos mucho mejoramientos, sí, sí el, por medio de la asociación rural llega, sí, cómo no. Seguro. Y bueno, es lo que ha cambiado de, de, del chancho común de antes al cerdo hoy en día, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Pero el asunto sería entonces, la salida que puede tener esto es que desde los organismos correspondientes se apoyara a los productores para que puedan seguir en la cría de cerdos y que este sea un rubro importante como el que se precisa, ¿no? Y sí, porque fíjese que la mayoría de la carne entra de Brasil. Bueno, y por qué entra de Brasil si se la puede producir en Uruguay. Seguro. Cuánto, cuánta planta se, se va por día para Brasil. Por decirle algo que estamos pegados o no. Sí, sí. Obvio que que de contrabando, póngale que venga importado también, póngale que venga importado, pero mucho más ganancia dejaría el país produciéndolo acá. Sí, sí. Aprovechando los desperdicios de las plantas de, de las de los acopios de grano, de todas esas cosas. Es fabuloso, fabulosa la cantidad de mano de obra que darían, ¿no? fabuloso, o sea, de, de, claro. de familias que, que darían su, sus ingresos, ¿verdad? Además es un rubro en el que los productores saben de lo que están hablando, porque uno claro. pensaría, bueno, si fuera algo nuevo, que se va a empezar, hay que empezar a traer gente que enseñe. Acá hay una sabiduría de muchos años. Y sí, fíjese que son 20 años de experiencia, ¿no es? digo y, y cada día sí, se va a aprender cosas nuevas. Sí, sí, sí. ahora hicimos una una parte de, de corrales todo en el aire que fue invento hace unos días y hace unos días lo terminamos ayer, más, ayer terminamos de todo mejora la producción impresionante porque teníamos el problema que se perdían lechones en la, en la aparición, todas veces se perdían un par de lechones bueno, hay que mejorar esto, y bueno, se va mejorando pero invertís peso le ganas bien claro. ¿y los productores de cerdo están asociados? ¿tienen alguna organización? No. gremio algo? No, no, no, no, no, acá no, acá no, le digo que declarado estamos solamente mi hermano y yo, fíjese, que manejamos 60 madres entre los dos, 60 cerradas madres. Sí. Acá en el sur hay lu algunos lugares donde sí se produce, suponemos nosotros allí toda esa zona de canelones, en el Santoral, allí por lo menos tradicionalmente se ha hecho eso, ¿no? Claro, claro, digo, eso... Yo creo que hay hay cosas que el país está partido al medio, ¿verdad? Un, es una realidad el norte otra el sur, ¿no? Sí. Sí, Digo, sí exacto. Tan tan entremedio de la producción de grano, cambia mucho, las raciones están ahí y tanto tiene muchas los frigoríficos, tiene muchas facilidades, o cada cosa esa tenemos que pensar en flex, ¿verdad? Sí. Entonces hay que buscarle la vuelta y y hacer producir igual. Exactamente. Pensando a quién favorece esta forma de producción trayendo la carne de cerdo de, de afuera, lo único que se me ocurre es que a los importadores les sirve. ¿A quién más le puede servir? No sé, pero si los importadores importan una tonelada, vienen todo de contrabando, ¿no? También, Yo también. Creo, creo que es así, ¿no? Yo Seguro. creo que es así, ¿no? Seguro, eso es cierto. De en vez de eso se produjera acá con los desperdicios de grano, con, con todo y póngale que lo, lo, los lechones, por ejemplo, si es solamente ración por, por, por su aparato digestivo, la delicadeza de su aparato digestivo. Seguro. Sí, sí, sí. Sería sería muy rentable, muy rentable sería, pero claro, habría que, que buscar la manera de algo que sirva realmente, no no una ley tan tajante así, que es así y así, así se terminó. Y bueno, y entonces Sí, sí, sí. sí. Estaba pensando en esto de a quién favorece. Puede haber alguien escuchando que diga, dejá quieto que yo compro la bondiola mucho más barata, que sigan trayendo, pero podríamos producirlo acá y que sea mucho mejor esa carne, ¿no? Cuando uno la ha probado, además, la, la que es producida acá, es otra cosa. Bueno, yo le digo, le doy un dato. Por ejemplo, la carne brasilera para chorizos, acá en Tacuarembó, anda entre los y 140 pesos. Y produciéndola, produciéndola, No, póngale que me que atenta a la vida entonces no. eh, y bueno Y entonces en qué estamos si falta falta de cosas, falta dedicación y falta voluntad de, de pero no no de cortar de esa manera no no ser tajante así y no ah. la vuelta todas las cosas tienen una vuelta que buscarse delante claro, claro bueno jorge no sé si usted quiere agregar algo más no digo creo que redondeando esto sería la voluntad de la de la parte política de los legisladores y los que hicieron la ley de, de interesarse de hablar con los productores realmente y que Ahí vean está. cómo es la situación porque si no termina todo y qué vamos a hacer vamos a ser, seguir tranquilizando el país porque de esta manera si se traban de un lado te traban del otro sí. vamos vamos al horno ¿no? yo Exacto. soy colono también hace tres hace tres años que soy colono ah, claro tengo en el, en el campo que tengo tengo solamente ganado ¿no? ganado de cría no mucho Bueno, pero muy importante este contacto que tuvimos y, y nosotros quedamos a las órdenes, Jorge Lebrato, eh, cuando ustedes necesiten, se comunican, nosotros estaremos comunicándonos también y le agradecemos mucho por toda esta información que en el Uruguay se habla muy poco de estas cosas, ¿no? de, de la producción de los alimentos, que sería eh, lo más básico de todo, es la gran riqueza del Uruguay si pudiéramos avanzar en la producción de alimentos, que tenemos todas las condiciones, desde el clima, la las condiciones de la tierra, eh, la sabiduría de los productores, tendríamos todo. Sí, la verdad que sí, la que sí. creo que de la tierra sale la comida, ¿no? Exacto, y exactamente. Se alrededor y eh, es muy poco lo que se produce para sobre la riqueza que estamos parados, no porque estamos parados en una riqueza, estamos parados y la estamos perdiendo con forestación y muchas cosas así. Exactamente, exactamente. Sí. Nosotros le agradecemos mucho y quedamos a las órdenes, ¿eh? Bueno, igualmente, el deseo soy yo y, y estoy en la orden siempre, con cualquier consulta o cualquier, lo que sea, siempre estaré en la orden. Muy bien. Saludo pa un saludo Un saludo por allí todos. también. ¿Cómo estás, te acuerdas del tiempo ahora? Está solado, está lindo, hay un vientito, pero está lindo. Está pintando desmejorar. No está mal agua ¿ah? bueno, en esta época, nunca está de más. Seguro que, que más. sí. Bueno, eh. suerte por ahí, Jorge. Bueno, que pasen muy bien. Saludos para todos. Chau, chau. Gracias.